Ok, bueno, vamos a hablar del segundo argumento, objeción más bien, eh, que no estamos viviendo bajo la teocracia del Antiguo Testamento. ¿Qué piensan? Bueno, yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensas de la teocracia pagana bajo la que estamos viviendo? Sí, es cierto. Eh, todo el mundo se queja de la corrupción política en nuestras naciones modernas. El hecho es de que la teocracia es inevitable. Algún dios está a cargo porque alguien está dando el salvador de la ley. La fuente de la ley de una cultura es el Dios de esta cultura. Y Misa, puedes leer Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Sí, sí, vemos en, en este texto, en, bueno, el, el hecho es que la neutralidad es un mito. Muchos dicen que no podemos, o piensa que no podemos legislar la moralidad, así que la Biblia que es moral, no entra, no se puede usar en la vida civil pero el hecho es de que cada decisión y cada ley es moral, ética marca lo que es permitido o no permitido lo que es bien y lo que es mal entonces la, la neutralidad otra vez es un mito la ley siempre es la moralidad o la ética codificada La cuestión no es esclavo o libre, tanto como esclavo de quién. Claro. Siempre el abandono de la ley de Dios está ligado a adorar a otro Dios. Roger, ¿puedes leer Jeremías 9, 13 y 14? Sí. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Sí, de hecho podemos ver el juicio de Dios no solamente a Israel, sino a las naciones. Vemos ejemplos, por ejemplo, Babilonia bajo un y Asiria en los tiempos de, de Jonás, y el juicio no fue eh, por según su ley ceremonial, sino la ley moral ética. De hecho, el propósito de Dios era traer a otras naciones a Él por medio de la fe, a causa de la justicia superior de la ley de Israel, dada por Dios. Leemos en Deuteronomio 4, eh, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra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 Sí, de hecho, lo que vemos en, el, en los buenos casos que mencionaste de Siria y Babilonia es que Dios juzgó a estas naciones según la ley ética judicial que él había dado a Moisés, no según la ley de estas naciones. Lo que el hombre pone, lo que el hombre pone, el hombre dispone. No es lo que el hombre dispone y Dios dispone. Él es el que gobierna si queremos o no.